This is the end beautiful friend This is the end my only friend the end Oh my El fin del mundo se ha acelerado en estos días. Bueno, no se ha acelerado el fin del mundo. El fin del mundo, tal y como lo conocemos, el mundo va a cambiar. O está cambiando. Vamos a hablar con la autora de un libro en Planeta Se Encuentra que se titula así El fin del mundo es Marta García Ayer la escucháis mucho en los programas en de Onda Cero Es una voz el que os ha acompañado y que os acompaña en muchos programas en de esta casa En La Brújula, en Masa, en de uno en Por Fin Los Lunes Insistimos en Marta García ayer esta noche con nosotros Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo ah. estáis? Hola Marta, qué bien suenas, ¿eh? suenas fenomenal Hombre, claro, estoy sí, a vuestro la lado. Casa, a vuestro ¿eh? lado en, en, confinada, pero siento muy cerquita. Oye, el mundo va a cambiar, ¿verdad? Porque el lo que estamos está viviendo es muy importante, ¿no? Es como un acelerador, ¿no? Eso, lo que eso, está parece. Muriendo, sí. eso parece, es verdad que el mundo lleva cambiando muy deprisa varios años, que el, la sensación de incertidumbre que ahora parece multiplicada eh, al máximo ya nos lleva acompañando mucho tiempo, fue eso lo que me llevó a escribir El fin del mundo tal y como lo conocemos, la idea de que necesitábamos asirnos a algún sitio, como si el tren estuviera yendo muy deprisa y al mirar por la ventana viéramos el paisaje borroso, pues el libro es un poco una invitación a, a bajarnos de ese tren y mirar un poco en la estación qué es lo que tenemos tenemos alrededor y curiosamente muchas de las cosas que se cuentan en el libro, es verdad que ahora con, con el, la crisis del, del coronavirus, con el confinamiento se están acelerando porque las tecnologías que estamos teniendo que utilizar ya estaban aquí hace tiempo, pero no nos habíamos sentido tan impulsados a necesitarlas, no, no eran tan vitales como son ahora que llevamos ya, se dice pronto eh, siete semanas confinados en casa Vamos a estar en dos meses eh. Fíjate que en el libro tú hablas de También eh, se ha hablado y se ha comentado en algunas ocasiones eh, que el mundo de la energía cambia, que el petróleo eh, se acaba o no se acaba, pero que utilizaremos otras cosas. Esta semana se han marcado los mínimos históricos, muy mínimos, del precio del petróleo. Parece que es una de las cosas que no va a superar eh, esta crisis. Eh. Por lo menos el oro negro no será tanto oro en el futuro. Bueno, a ver a ver qué pasa con el petróleo en el medio plazo, desde luego ahora mismo está desplomado, y si sí es verdad que eso lo anticipaba, de alguna manera una de las tendencias que, que se cuentan en el libro, que es el fin del petróleo eh, que es algo que hasta los propios países petroleros predicen que pasará en la próxima década, y el último barril de petróleo no será como en aquellas distopías de los años 70, donde tanto miedo daban, si nos acordamos de Mad Max, por ejemplo, esa peli de Mel Gibson eh, se acababa el petróleo y era el caos porque todo el mundo se mataba por él, y ahora parece que el fin del petróleo eh, va a ser el último barril, no porque no quede más sino porque nadie quiera ese sí, barril sí, verdad, que cueste verdad, cero, ahora sí. ahora mismo están pagando no por sí, el sí. barril, y esa es un poco la, la, la invitación del, del viaje al futuro del fin del mundo tal y como lo conocemos, mirando En vez de mirar a las cosas que vendrán, que esas no las conocemos, el libro no, no vio venir el coronavirus como no ve venir tantas otras cosas, nadie lo vio venir eh, realmente, o los que lo vieron venir no les escuchamos lo suficientemente en serio, mejor dicho, sino es, es, es viajar al futuro fijándonos en las cosas que desaparecen, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son las que se acaban? Y hay otras finales que estamos viendo que se aceleran con, el, con la cuarentena, por ejemplo, el fin del dinero. ¿Cuánto sí. tiempo hace que no pagáis con monedas, verdad? Fíjate, Ahora es que, una de las que cosas recomienda. que te iba a preguntar, que todos estamos eh, pensando en eso. Eh, fíjate que yo he sacado eh, las eh, monedas antiguas porque no me he quedado en casa, pero la verdad es que no utilizamos eh, las monedas. Han desaparecido, están desapareciendo ya la tendencia. Se mostraba de antes. Pero ahora es eh, mucho más clara porque eh, sabemos eh, que el dinero puede ser perjudicial, que puede eh, mantener el virus. Entonces, pues eh, pagamos eh, virtualmente. El mundo se está volviendo un poco virtual. También el dinero, ¿no? Pero todo se está volviendo un poco virtual pero hay algo para lo que este mundo digital del, del dinero digital no estaba preparado, porque para para los que utilizamos eh, la, la biometría que es otra tecnología que se está acelerando mucho ahora mismo en China por ejemplo la están utilizando ya y en otros países para el control de la temperatura el reconocer las caras y con cámaras térmicas no solo hay reconocimiento facial sino también identifican si esa persona tiene fiebre o no para mandarla para casa, la sí, biometría sí, sí. está experimentando un boom, pero hay una parte de la biometría que no está preparada para el coronavirus porque el otro día intenté pagar con mi teléfono y como llevaba la mascarilla puesta no podía no me reconocía hay que, no pensado hay esto, que meterle nuevos parámetros para, para reconocer nuestras nuestras caras con la mascarilla puesta eso no estaba pensado una, para una de las cosas que tú también haces mucha mención y además incide sobre todo a los jóvenes a los jóvenes que están ahora con ese temor ¿no? de, de qué va a pasar con los trabajos porque si los que Tenemos trabajo, estamos ahí pendiente de un hilo, ¿no?, en esa en esa cuerda floja, pues imagínate ellos que están intentando abrirse un, un camino con esta situación y tú les animas y les dices que, que incluso tienen más oportunidades. Hay, hay muchas oportunidades, pero hay que mentalizarse para hacernos a la idea de que las certezas se han acabado... ...que yo creo que es algo que la generación de jóvenes actual lo tiene muy claro... ...porque en, en apenas 20 o 25 años de vida han vivido las dos peores crisis... ...que recordamos, la económica y ahora esta sanitaria... ...que les ha ido cercenando sus oportunidades en momentos clave... ...de su desarrollo de, de estudios y su desarrollo profesional... ...y en el libro hablo del fin del trabajo pero no desde el punto de vista de que no vaya a haber más, sino de que el trabajo tal y como lo conocíamos ha, se ha terminado, es mejor ir haciéndose a la idea, porque todo lo que puede hacer un algoritmo lo terminará haciendo, es una revolución tecnológica, ya se automatizaron los trabajos físicos, muchos de ellos en el siglo XX, en, la, en las fábricas esa revolución industrial de los siglos eh, XIX y luego en el siglo XX se, se aceleró, pues ahora le toca a los trabajos intelectuales esos son los que los que se están automatizando automatizando Ahora incluso eh, algunos que, que nadie hubiera imaginado que podía hacer una máquina porque también son rutinarios. Todo lo que sea una rutina lo va a hacer mejor una máquina y eso requiere que nos reinventemos mucho. Pero los humanos tenemos algo que las máquinas no... que es la imaginación y estamos viendo que ahora en esta crisis en la que se nos replantean tantas cuestiones fundamentales, básicas de, de nuestra vida, de la manera de trabajar, de la manera de relacionarnos con, con, con los amigos y con la familia todo está siendo cuestionado y se ha puesto en jaque por este virus ahora hay que reinventar muchas cosas y creo que, que se hace poco hincapié en la importancia que tiene la imaginación para la vida, también la laboral y, y que es fundamental en las crisis porque estamos viviendo situaciones que no ha sucedido nunca antes ¿no? no hay una hoja de ruta para salir de esta crisis y hay que echar la imaginación hay que reivindicar la importancia que ésta tiene Y, y son los trabajos que requieran imaginación y reaccionar ante lo imprevisto los que van a, vamos a tener que seguir haciendo los humanos, porque las máquinas, si no es una rutina, no saben enfrentarse a ello. Pero no creas un poco, en la anterior que sí se pasó, que eh, se penalizaba, en cierto modo, creo yo, eh? se penalizaba la reinvención. Eh, en esta, igual también un poquito, eh, que no... Eh, Ese sistema, ese algoritmo, lo que sea, no va a querer eh, mentes brillantes, va a querer mente solamente. Va a querer que seamos un poquito como máquinas. Tenemos que reinventarnos para ser un poquito máquinas. Bueno Es me, mi opinión, eh, te pregunto claro. ¿no? Es muy interesante el planteamiento Bruno y seguro que, que, que en alguna medida es cierto lo que pasa es que los algoritmos no se programan solos alguien ha tenido la claro. suficiente imaginación para pensar que de esa manera haría dinero o cumpliría un servicio y, y esas son las necesidades que hay que buscar y no digo que sea necesariamente una máquina la que lo tenga que resolver, pero tal vez sí, porque los robots, hemos visto en los últimos años muchos titulares metiendo, digamos, miedo o inquietud con la idea de que los, los robots quitan los trabajos o, o alienan a, a los humanos y ahora estamos viendo que gracias a que ha habido mucha inteligencia artificial y muchos robots han podido mantenerse fábricas funcionando, han podido mantenerse muchas estructuras eh, profesionales eh, sin poner en riesgo vidas humanas. En Japón, por ejemplo, ejemplo, donde tienen la robótica social mucho más avanzada que aquí. La robótica social es la que ayuda al, al cuidado de la gente, por ejemplo, a la gente mayor. Eh, han tenido, Tienen más a mano recursos para poder eh, resolver necesidades sin necesidad de poner en riesgo las vidas humanas que, que está teniendo aquí el problema del personal sanitario. Es decir, que ahora vemos como que ir a una fábrica puede ser un riesgo para la salud, para las personas. Pero si esa fábrica estuviera eh, mayormente mm, siendo, mm, bueno, pues eh, llevada a cabo por robots, eh, nadie correría peligro. Y dirás, bueno, ¿y dónde están entonces los trabajos? Eso es lo que hay que reinventar. es Ahí es donde hace falta la imaginación, en buscar las nuevas necesidades. Porque eso sí que lo hemos aprendido a lo largo de la historia, y vosotros de historia sabéis mucho, es que, que nunca nos conformamos. Eso es algo que también nos diferencia mucho de las máquinas. Y en crisis, Decidimos además, algo en tu libro una frase que a mí me parece interesantísima a propósito de esto que decías eh, que esta generación esta generación en la que estamos va a ser la última va a ser la última, y ojo antes de la crisis lo decías va a ser la última que es más inteligente que las máquinas las máquinas nos van a superar eh, las máquinas eh, denominamos un poquito a todo eh, como máquinas, eh, pero eh, las máquinas no son robots, eh, son teléfonos, son ordenadores son mil cosas, ¿no? eso es eso es, y además lo que le pedimos a las máquinas ha cambiado muchísimo con, con los años eh, a, el siglo pasado hubiera sido increíble que, que una máquina venciera a un genio del ajedrez y ahora es algo que ni siquiera nos impresiona las máquinas para impresionarnos no les pedimos que sean tan listas como los humanos en cuanto a capacidad de cálculo se refiere sino que sean mejores que nosotros eso es lo que nos impresiona pero hace no tantos años lo que impresionaba es que llegaran a igualar ¿no? todo Lo que pasa es que la inteligencia humana es un compendio de muchas cosas y, y si por inteligencia humana entendemos la, la capacidad de cálculo, desde luego ya nos han superado, pero si metemos en los tipos de inteligencia que hay, también la, la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro, también el pensamiento creativo, entonces yo creo que, que quedan muchos años, muchos siglos por delante en el que todavía los humanos llevamos ventaja. Pero pero hay que definir, claro, qué es lo que entendemos por inteligencia. También hay otra posibilidad para que nos superen las máquinas, que no es que ellas evolucionen, sino que nosotros seamos los que vamos hacia atrás. Y entonces es otra manera que tendrán de superarnos. No, a veces la, la, con las crisis uno se tiene que, que reinventar, ¿no? Eh, ¿no? No hace mucho, en estos días, se publicaba los primeros tribunales digitales. Imagínate todo el atasco que tenemos... Eh, los juzgados con 50.000 cosas y ahora ya con el parón del coronavirus ni te cuento no entonces en procesos como tú comentabas que sean más rutinarios no que no sean tan específicos pues se podría agilizar muchísimo o incluso algo que nos peleamos mucho la señal de wifi que tenemos problemas de wifi pues está también incluso planteando que, que la wifi se pueda utilizar como como una potencia de energía o sea que es como darle la vuelta no a ciertas cosas que en un primer momento nos pueden pueden dar miedo pero que luego lo podemos utilizar para nuestra satisfacción y, y nuestro beneficio y nuestro bienestar ¿no? desde luego efectivamente la de abogado por ejemplo es una de las de las profesiones que ponen siempre los expertos como una de las que más va a cambiar en esta década más que en los últimos 200 años porque la verdad es que dentro de ese trabajo hay, hay mucha rutina hay, hay mucha revisión rutinaria de, de papeles que ya hay sistemas de inteligencia artificial IBM tiene alguno pero, pero hay otras muchas empresas que también que, que, que hay quien las llama abogados digitales digamos para esa parte más tediosa de la, de la revisión de documentos, incluso el análisis estadístico de cuál es la estrategia judicial que más puede funcionar eh, ante un tribunal u otro, ¿no? analizando millones de datos que un equipo humano no podría tener tiempo de analizar. Eso va a cambiar por completo esa profesión, pero como están cambiando todas, también está cambiando la profesión periodística. Hay muchos trabajos y ya hay muchas noticias que las escriben robots, que son las más rutinarias, las de bolsa, por ejemplo. Eh, y se da la paradoja de que luego al otro lado también hay robots inversores, que son los sí. que se pueden estar informando por las noticias escritas por robots. Sí. Es decir, que ya hay robots interactuando entre sí, tomando decisiones que determinan nuestras vidas y para eso es el fin del mundo tal y como lo conocemos, para que comprendamos mejor que nos dediquemos o no a algo relacionado con la tecnología. Todo esto que está pasando nos va a cambiar la vida. Una de las cosas que decías en el libro... Y evidentemente lo que está pasando va a incidir eh, totalmente en eso, lo hemos eh, comentado antes, en la desaparición del dinero físico. Físico como lo entendemos, pero esto pienso... Es probable que incluso abra más la brecha, que ya es muy grande, entre los países pobres y los ricos. O incluso dentro de los países entre los que tienen acceso a ese mundo digital y los que no tienen acceso a ese mundo digital. La brecha va a ser enorme, es enorme ya y va a ser todavía más grande. Bueno, eh, la, la brecha digital la estamos viendo en los países desarrollados claro, clarísimamente. Es un, es, una, es un escándalo en, en España, pero también en Alemania. Leía estos días que se plantea lo, lo poco preparado que estaba el país. Fíjate que vemos Alemania como uno de los ejemplos de los sí. que mejor ha gestionado la crisis del coronavirus. Y sin embargo, allí también se está replanteando mucho el retraso que había para que muchas familias y muchas personas tuvieran las competencias digitales más básicas para poder enviar emails mails y, y los deberes del niño, por ejemplo, como están pasando como está pasando ahora bueno pues en los países más desarrollados eh, existe este problema y esta brecha digital y existe también por supuesto en los países en desarrollo pero hay una cosa muy interesante que ha conseguido el dinero digital y la conexión a internet en, de, en los smartphones sobre todo no es tanto internet lo que el acelerador de los cambios vitales como es llevar internet en el bolsillo en un teléfono, eso en muchos países en, en África está suponiendo que muchas mujeres puedan acceder a microcréditos que de otra manera nunca habrían tenido, porque viven en zonas donde no hay sucursales bancarias ni sería rentable construirlas. Pero teniendo un pequeño smartphone con acceso a Internet, ya tienen financiación y ya tienen dinero digital. Aunque no tengan agua corriente en su casa, tienen acceso a Internet. Digamos que hay lugares del mundo donde el, el progreso tecnológico no lo están viviendo de la misma manera lineal ...que lo vivimos nosotros... ...no, no se nos ocurre que, que pueda haber antes... ...alguien que tenga Facebook... Mm. ...que acceso digamos a agua corriente... ...o televisión en su casa... ...pero es verdad que, la, que Internet está llegando... ...en muchos sitios antes que la señal... ...de la televisión tradicional... ...y, y está creando entonces... ...una evolución diferente... ...que plantea nuevas oportunidades... ...y desde luego también tiene el añadido de hacerles mucho más fácil llegar la información que, que pone de manifiesto las desigualdades tan tremendas que, que tenemos. Porque antes, al no verlas, a lo mejor no, no tenías por qué saberlas, pero ahora sí sabes lo que está pasando en el resto del mundo. Y, lógicamente, en estos países también. Una de las cosas que va a cambiar en el futuro, aquí está cambiando ya que esto lo acelera, es algo ...como la delincuencia... ...que también va a ser digital... Eh, ...también va a ser invisible... ...también la vamos a conocer... Eh, ...por las noticias y las informaciones... Eh, ...pero seguramente la vamos a ver menos... Eso, es, ...eso está siendo así ya... ...y de hecho es otro de los aceleradores... ...efectivamente que está teniendo el coronavirus... ...la preocupación por los ciberdelitos... ...ahora es mayor... ...porque hacemos mucha más parte de nuestra vida online... ...entonces es mucho más suculento... ...como botín digamos para, lo, para, para el mal... Porque el, el I más D avanza en todas las direcciones, avanza también para los delincuentes y, y de hecho hay un capítulo en el libro que es el fin de los camellos, mm. lo, lo, llamo, lo llamo así precisamente como, como símbolo de cómo se tiene que reinventar mmm, también la delincuencia hasta el propio tráfico de drogas y, y bueno hay ya tecnologías que se utilizan para, para el tráfico de drogas como los drones por ejemplo y, y bueno yo bromeo con ese con esa circunstancia, que, que ya no es que ya no es broma, ya es, es una realidad en la que a, la, a las drogas se, se accede a través de una app. Fíjate, Esto está funcionando jolines. ya en muchas ciudades. El otro día una, una amiga que, que vive en Nueva York me lo decía, que, que ya, bueno, pues hay lugares donde está más extendida esta práctica y la policía es aquí donde investiga, donde se hace el tráfico de drogas online. Porque, claro es donde está, es donde está el dinero, como también lo está para los ciberdelitos que están ahora eh, bueno, eh, incrementándose. De hecho yo planteo en el en el libro que la palabra misma ciberdelito sí. eh, quedará obsoleta no tardando porque se dará por hecho que la mayoría de los delitos serán ciber, ¿no? Claro. No, no, no Ya no, sé, no tendrá sentido diferenciarlo así porque si la gente no va a llevar dinero encima, pues para atracarlos habrá que atracarlos también digitalmente. Y Fíjate, hay otras... una de las cosas que yo pensaba a propósito de tu libro, del fin del mundo, bueno, eh, se si piensa en la actualización, esto lo escribiste antes, eh, la actualización, tienes que decir, todo esto se ha comprobado ahora, ¿no? En cierto modo. Muchísimos finales de los que están los que anticipa el libro Se van produciendo no. Y yo, bueno, pues como el libro salió hace, hace ya un par de años Tenía miedo que a la hora de leerlo ahora a los lectores, que también en Latinoamérica tienen muchos lectores que me, me escriben por por Instagram y por redes para comentarme lo que les ha parecido y me hace mucha ilusión, tenía miedo que no resultara, eh, de, que no sorprendiera como sorprendía cuando se leía se leía en 2000, en 2018, 2019, y me estoy encontrando que pasa todo lo contrario, que ahora es mucho más cercano porque ya no le estoy hablando al lector de algo que no conoce, sino de algo que le está pasando entonces interesa mucho más porque ya no tiene que ser un acto de fe de creer que lo que dice esta esta escritora puede pasar o no es que sí está pasando no entonces el, el, la, la, la motivación para entender el mecanismo de todos estos cambios es muchísimo mayor ahora y es un fenómeno que desde luego no me esperaba y me está me está encantando descubrir con los lectores que afortunadamente gracias a las redes que es otra cosa que nos trae la toda esta transformación digital están más cerca que nunca y, y es un es un placer Ma poder debatir con ellos. Marta, queda muy poquito tiempo ya para las noticias, pero yo no, no, no quiero quedarme sin que me digas qué futuro tienen las impresoras 3D, que parecía que iban a ser un boom y se han quedado ahí muy, muy aparcaditas. Bueno, pues es otro de esos cambios que estamos viendo, que con, la, con el confinamiento de repente tienen un sentido nuevo, porque la producción, las cadenas de producción se han roto de suministros en muchos países, y la producción in situ, local, es mucho más necesaria. Ha habido eh, la, desde, desde máscaras, ma, ma, ma, mas, mascarillas hasta eh, respiradores que se han podido producir gracias a la impresión 3D. No va a ser la revolución eh, multitudinaria que se esperaba, o al menos todavía no, pero sí que estamos viendo que es una pieza más de este puzzle para reinventarnos, haciendo una, una economía más local. El fin del mundo, tal y como lo conocemos. En Marta García Yerre, su autora, el libro se encuentra en Planeta. Y ella ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Marta, mil gracias. Un placer estar con vos Un abrazo.